Mi nombre es Ana, tengo 32 años, estoy acá porque soy mujer.、Eh, es una fecha particular para nosotras, pero en nuestro país es un momento también bastante particular y un reconocimiento histórico del movimiento feminista y de las luchas que se vienen dando. Digamos, f a l t a pocos días para que se, se, ¿no? se sancione favorablemente、eh, el aborto. O sea... Considerado legal y esperamos digamos, favor, que favor, sea favorablemente así para muchas mujeres, ¿no?、Eh, por esos días. Soy Lucy, estoy súper emocionada en el Centro Comunitario de Lagarto Juancho y la verdad que decidimos estar en José Sepas porque creemos que José Sepas también se tiene que visibilizar todo este tema. Creemos que desde el territorio, desde nuestras organizaciones, también tenemos que empezar a hacer fuerza acá en José Sepas. Y estamos c o n t e n t a s porque somos muchas y porque estamos todas acompañadas. Creo que este es solo el comienzo. Vamos por más. Yo soy Ana Gravina de la Red del Encuentro y nosotros somos una organización de un 90%, no, 85% de mujeres, porque el eje central de nuestro laburo son los pibes. Por suerte hay más muchachos compañeros ahora participando, pero esencialmente es una organización de mujeres. Y Estamos hartas de, de compartir el, las situaciones de violencia, de abuso, de maltrato, de todo tipo, que casi nunca encuentran solución de la mano de la justicia. Entonces, este es un reclamo para que se escuche también en la justicia.